Buenas, ¿qué pasa? Esto es El Desván del Rock.、Eh, y aquí estamos en este año que se acaba de una puta vez. Los malvados rock'n'rolleros. a d Y Espi a mi lado, como siempre. Espi, ¿qué pasa, amigo? Pues nada, que venimos aquí pues, contentillos y con muchas ganas de hacer un programa que pase para la eternidad. Y siempre suelo presentar a b o q u e pero hoy me está dando a mí que no le voy a presentar, ¿eh? no sé yo. ¡A que te corto el micro! o n o Bla, bla, bla, bla. Y nada, pues、eh, ya se ha presentado el solito.、Eh, pues nada, p o r q u e nuestro colega aquí el del mago las teclas, que si no, no funcionaría el programa. O sea, ¿qué más? ¿De cerebrito y yo aquí el, el robot o qué? ¿Que soy un Robocop? No, solo digo que sin tiro、no、funcionaría. ¿por? ¡Y a mí el Espíritu Santo! ¡No! <risa> Bueno, Gabón Emi y Gabón s p i e mis compañeros aquí en el d e s b a n d e l Rock, y Gabón a toda la gente que nos escucha, y más en una noche como esta, que quedan dos horitas, menos dos horitas, para que se acabe el año. Y Gabón a toda la gente que nos estáis escuchando por Sin Silic, o que igual es día u n o o día dos y nos estáis escuchando en la repetición. Pero bueno, esperamos que estéis con buena resaca. a Y no lo voy a dejar sin palabra a mis compis. ¿Vos q u e Lo puedes decir tranquilamente. Somos amigos. Tampoco diga mis compis. Es que parece que eso h r a que estamos en el colegio y tenemos cuatro años. Con ¿Cómo? la bata y es de preescolar. Voy a decir, como dices tú, vamos a poner un temita. Yo eso lo hice, como l o hemos censurado a Emi, el año pasado. este año he prometido que no va a hacer lo de temita.、Eh, pues yo sí voy a seguir diciendo un temita valiente. ¡Ah! 14 minutos ahora, exactamente. Y nos va a dar la noche vieja, nos va a dar. Se acaba el año, se acaba el año. Pues sí, se acaba el año de una vez. Y a mí lo que me gusta es ir pasando, pasando por los años de puta madre. No Es la mejor forma de demostrar que estamos vivos. Quitando las hojas del calendario. Bueno, pues a mí me gustaría quitarme unos cuantos. Pero como no se puede, pues bueno, nos quedamos、o、con e e a ñ o s kilos o qué hojas? De todo un poco. Sobre todo años. Bueno, no hay problema.、Eh, con este año que se acaba, ha habido muy buenos discos, muy buenas cosas. Y bueno, yo esta noche vamos a poner un poquito de todo eso también. Vamos a hacer, como ha dicho e m i un recopilatorio de lo que ha sido esta última. Bueno, no, esta temporada, también la temporada pasada, ¿no? Con muchas novedades que ha habido en este 2021 que se nos está acabando. Y también con muchos clásicos. Que、porque、hemos llegado a poner ya a cosas que van a entrar en el 2022. El otro día ya pusimos, s q u e s、sí, i Exodus, Judas, Scorpios, que van a sacar ya discos del Cielo, v o l v i muchas bandas、así. Todas las giras que se esperan para el año que viene, todos los pedazos festivales que va a haber, donde van a estar todas las bandas tocando, porque ya se acaba el puto coronavirus este. Y venga, rock, rock, rock por todos los lados. Pues nada, vamos a empezar ya directamente. Uy, pare, que os había dejado sin palabras. <risa> Nos deja sorprendido siempre, Boque.、Okay. <risa> vamos a empezar ya directamente. Más bien hemos dejado su minuto de gloria. <risa> sí. Vamos a empezar antes de que nos den las. ¡Que no nos den las u v a s Bueno, hoy. Vamos, aquí los del Band del Rock, te hemos preparado una cenita. Vamos a estar ahora un poco disfrutando también de la buena música, porque hay que deciros que siempre aquí os ponemos todos los temas, pero. No llegamos a escuchar todos los temas, no llegamos a disfrutarlos como vosotros desde casa. Ya que Esa... estamos preparando el siguiente, estamos hablando de lo que vamos a decir, estamos preparando. Tenemos aquí nuestras escaletas, todos nuestros papeles y, y hoy vamos a estar un poco calladitos y vamos a hacer com como vosotros, vamos a escuchar buen rock and roll durante dos horitas. Eso es, que nos, normalmente lo solemos preparar primero en casa, oímos las canciones y todas esas cosas y hoy, bueno, bueno, vamos a hacer como una cena de verdad y pues nada, vamos a escuchar el tema completo y. Si Emi nos deja hablar, porque como trabaja todo el día con su camión, pues dice que no le dejan hablar, pues le, hoy le mandaremos callar y escucharemos los temas. Si me tenéis la boca llena de cerveza, no hay problema, yo me callo, pero rápido. Te vamos a meter en polvorones. Bueno, bueno, que ya han pasado seis minutos del programa y no h e m o s e s c u c h a d o ni un tema. Vamos a empezar. Y vamos a seguir durante estas dos horitas. Pero a las 12 menos 5. Aquí estaremos. Con alguna sorpresita, igual. Okay. This t r o y s the night, night divides the day. t r y to run, t r y to hide. Break on, to Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. So... All you have to do is clap your hands. I know you can tell me.、That. We're all gonna s a this. Come out and play, Twisted Sister. Come out and play, Twisted Sister. Come out and play, Twisted Sister. Right In the dark, burning bright you、mm -hmm. Y、con las notas del doctor, doctor. Quedan cuatro minutos para que se acabe el año. Que se acaba ya y que qué pena i t no. Que habéis tenido que el próximo 2022 os friga mucha suerte, muchos vinilos metanelos, s ¿eh? y... O c a s e t e s O c a s e t e s Todavía hay c a s e t e s Cintas. <risa> Oye, antes las maquetas yo las... se conseguían en cintas. Sí, sí, que las. las... Es, eso sí que pireteábamos. ¿Cómo las grabábamos? Quedan cuatro minutos para las uvas. Eh, yo p r o p o n d í a Pensaba que ibas a decir el Hells Bells. Las, campaneras, las campanadas. Coño,、oh, es verdad, el Hells Bells. Las campanadas.、Vale, Hells Bells Forever. <risa> bueno, que lo dicho. Que el 2022 os traiga y se cumplan todos los deseos que tengáis. Y que sus queremos a todas y a todos. Como ya ha dicho mi amigo Emi, no me voy a repetir más en eso. Lo que digo es que paséis un, una buena noche o dos o lo que haga falta y nada. El año que viene continuamos y nada, vamos a cortar el programa que quiero ver el vestido de la Pedroche. Música Os noto tristones, que quedan dos, tres minutitos para las uvas, para cambiar de año, o las uvas o lo que. O s v a n doce cucharadas de lentejas. Doce、no, chupitos de bourbon. Todo lo que sea, bienvenido sea. Bueno, a World d e s i a n del Rock y s a n d a Os deseamos un nuevo año de sexo, drogas y rock and roll. Cada cosa en su medida. Doctor, doctor, you know... Pero el viernes que viene volvemos. You know... Ayuda a Tabe, este va a darte. ¡Urte Berrión!